El linchera, un viaje infinito de los sentidos. Capítulo 10. Los sentidos. Buenas noches y permiso En el capítulo anterior de Lingera En el viaje anterior hablamos del ego El ego como una forma Para conocer A veces puede ser bien utilizado A veces puede ser mal utilizado El ego Que no te permite crecer Que te aísla Que te individualiza de ese ego hablamos, y de lo peligroso que puede ser en las relaciones particulares y personales. El ego te aparta del camino. Cuando el mundo sigue el camino Cuando el mundo sigue el camino, los caballos de carrera abonan los campos. Cuando el mundo se aparta del camino... Los caballos de guerra se crían en la campiña. No hay mayor crimen que aprobar la avaricia. Ni mayor calamidad que el descontento. Ni mayor error que el deseo de poseer. Pues la satisfacción de estar contento siempre basta. No va a ser el ICHIN, lo dejamos descansar. Hoy mi guía me va a guiar en este viaje, va a ser la cosmovisión maya. Hoy, primero de diciembre, estamos refinando en la vida para modelar nuestra comunicación. Según la cosmovisión maya, viento es el soplo galáctico. El espíritu que se mueve a través de todas las cosas, la energía cósmica de todo lo que existe. Su fuerza nos mueve y es su esencia la que alimenta nuestro espíritu, nuestra alma. Viento posee la capacidad de integrar nuestras polaridades. Las energías se entrecruzan y crean la realidad que deseamos. Es decir, que conseguir o no lo que soñamos está en nuestras manos. Representa también la comunicación, la unión del alma y el cuerpo. Es importante mantener una comunicación verdadera y coherente con nosotros mismos. Si estamos comunicados en espíritu, podemos saber quiénes somos y actuar en consecuencia. La coherencia que se nos pide hoy también está determinada por lo que pensamos y lo que decimos, lo que sentimos y lo que decimos, lo que hacemos y lo que decimos. Hoy, es un día para refinar este aspecto. A refinar y comunicar. Despabilemos nuestros sentidos y apreciemos la brisa fresca del viento en todo nuestro ser. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese... qué sé yo, viste. Salí de tu casa por arenales, lo de siempre, en la calle y en vos. Cuando de repente, de atrás de un árbol...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 Piantao, no ves que va la luna rodando por callao que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor bailar y volar, ya sé que estoy piantao, piantao, piantao yo miro a Buenos Aires del de un gorrión Y a vos te vi tan triste, venimos a sentir El loco berretil que tengo para vos Y otro, y otro, y otro Cuando anochezco en tu porteña soledad Por la ribera de tu sábana vendré Con un poema y un trombón a desvelarte el corazón loco, loco, loco, loco como una acróbata de saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad ya vas a ver salgamos a volar querida mía Subite a mi ilusión, super sport. Y vamos a correr por las cornizas con una golondrina en el motor. De vieite nos aplauden. ¡Viva, viva! Los locos que inventaron el amor. Y un ángel, y un soldado, y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y loco, pero... pero tuyo... Que se yo Provoco campanario con la risa Y al fin te miro Y canto a media voz Quéreme así piantao Piantao, piantao Trepate a esta ternura de locos Que hay en mí Ponete esta peluca de alondras Y volá Volá conmigo ya Vení, volar, vení. Que me hasi piantao, piantao, piantao. A los amores que vamos a intentar, el mar. Una mágica locura total que revivir. Vení, volar, vení. La Viva, viva. Viva, viva, no! que que recorremos vamos a transitar el camino de los sentidos. Cuando hablo de sentido o cuando hablamos de sentido, hablamos de los cinco que existen, que es el olfato, el tacto, el gusto, el ver y el escuchar. Hay uno que muchas veces no se lo nombra, pero que lo podemos nombrar como el sexto que sería la intuición. Estos sentidos reaccionan ante el estímulo. Ante cada estímulo cada sentido reacciona y ahí es donde nace lo que llamamos las emociones. Las emociones deben ser malas o buenas, son Lo importante es de que hay que dejarlas que sean. Eso Hay que poder pararse, entrar en ese estado y mirarlas desde afuera para ver qué son y qué es lo que me hace reaccionar de esa manera. Cuando yo me paro desde afuera es donde nace la inteligencia. ¿Por qué se llama inteligencia? Porque... En ese momento se puede pensar en perfecta entre la perfecta armonía entre lo intelectual y lo emocional. estaría bueno definir entre lo intelectual y lo emocional. Cuando uno habla de intelecto o intelectualidad, muchas veces se refiere a ese pensamiento que funciona independientemente de las emociones. Por eso es diferente a la inteligencia. La inteligencia es lo integral. Integra las emociones y también integra la razón. Integra ese pensamiento. La inteligencia es sentir. Cuando sentimos, ahí es donde viene esa palabra, los sentidos. Me gustaría poder diferenciar lo que es el sentimiento del sentimentalismo. El sentimentalismo muchas veces observa las cosas con agrado y desagrado. Habla de algo que está bien y habla de algo que está mal. El sentimiento te hace ser esclavo de la sociedad. Muchas veces, por los sentimientos... Se puede hablar de sentimientos nacionales, sentimientos hacia una bandera. Son esos sentimientos profundos y sin razón los que generan las guerras. Ese sentimiento, muchas veces también en tus relaciones personales, aparece el celo. Aparecen los celos. Ahí no estamos dejando llevar solamente por las emociones. lo que el linchera quiere y lo que el linchera ve y camina hacia el camino medio, hacia la unificación, hacia ese intenso sentir que es la cualidad de percibir, de oír, de escuchar, de sentir de el cantar de un pájaro, de ver los colores, de estar en el presente. lo que nos pasa como sociedad es que cada vez la mente nos trae problemas y nos vamos llenando de problemas. Eso nos aleja de sentir. Nos aleja de esa posición de sentimiento. El problema se vuelve un peso, se vuelve una carga y ocupa un lugar muy importante en la mente. Las razones, las frustraciones... Forman parte de eso... En el sentir... Uno... Evade todo eso... Deja que... Todo lo que corre como el viento que hoy nos penetra... Me toque... Y me haga... Reaccionar de alguna manera... Te pido que sientas la belleza que sientas las palabras y que sientas el silencio entre las palabras te pido también que escuches con claridad que no revoloteen en tu mente imágenes o deseos es necesario escuchar cuando un, uno siente está creando un alma sensible Como las cuerdas de un arpa, los caminos del ser tienen diferentes sabores. Un paladar exquisito no tolera lamer piedras y bajo el color del cruento día, la mirada del pintor descubre gamas porque los sentidos continuamente dan aquello que reciben y el mundo se va modelando de acuerdo a la forma en que lo pensamos. Las cosas no son desde el momento en que las llamamos mías, Poseerlas es desprenderse de ellas, es en el dar que se obtiene. No hay perfume más grato que el del acto bondadoso, un vaso de agua dado sin beneficio personal, líquido puro, que es metáfora del alma, creado por la sed del otro. En ese acto de ilusión es verdadera ilusión, y las aves cantan porque creemos en ellas. Fabricamos la melodía entre los dos. Sin ti, la eternidad no es. Hablo desde el sitio más oscuro, desde la lámpara que se lleva el río. La magia de la vida es el encuentro con las innumerables sombras, sombras. Say the hill's too steep to climb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 en Radio Nauta está sucediendo El Linchera. Seguimos transitando el camino. Sigue el Linchera. Cada vez que tenemos una compañía, El Linchera baja la realidad. Baja al lugar donde está Te cuento que estamos en el Olga vázquez 60 entre 10 y 11 En Radionauta Hoy estamos con Evelina Ladaga ¿Quién es? ¿Quién es Evelina Ladaga? A ver, para Lillera Seguramente es un acompañante del camino Hace mucho tiempo que venimos caminando A veces desde más cerca A más cerca a veces desde lejos, eso no importa. Hay un cuento chino un cuento japonés, dice que hay un hilo un hilo rojo que nos une y que nos vas uniendo a diferentes personas. En este caso creo que con ella está su unión. Creo que Belina es compartir, es crecer, es silencio. Y es inocencia. Es una inocencia convertida en mujer. Después de tantos años, uno va dándose cuenta que ya es una mujer. Esa inocencia la sigue rodeando. Como bajamos a la radio, me gustaría saber para ella quién es Evelina. Si se pudiera parar desde afuera... Es muy difícil pararse afuera siempre. La linchera cuenta que es un vago de ideas. Que es uno que va, recorre, viene. Difícil que se apegue a algo. Muy difícil. Muy difícil. Me gustaría saber quién es Ebe. Ebe, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Uy, bien. bien um, ¿Quién es Ebe para Ebe? Sí. Está bueno esto que decías, creo que es una, una mujer que está como en plena búsqueda todavía, que medio que se hizo mujer de golpe, obligadamente. Eso, una mujer que está es buscando. Esa claro, por eso yo creo que esa es la síntesis de... A mí lo que me atrapa siempre tu inocencia y cómo salís ante... Que la inocencia es presente, es estar ahí. Creo que ella es Evelina. ¿Por qué la traemos aquí? ¿Por qué la traemos a compartir a Linsera? Porque has sido parte de la enseñanza de Lichela. Es parte. Me gustaría que nos cuente, porque estamos en la radio. ¿Y qué haces y qué estás haciendo en la radio? Eh, de la radio formo parte desde que no era radio todavía. Claro. Así que por eso es muy importante este espacio para mí. Siempre digo que es como un, un hijo una hija. Eh, actualmente hago un programa todos los miércoles a la noche... ...que se llama De Goyencha Tarantino... ...un programa que quiero mucho... Eh, ...y formo parte de ese grupo de personas... ...con las cuales pensamos la radio casi a diario... ...para que siga al aire, siga funcionando... ...siga creciendo y siga caminando... ...así que es un, como un espacio muy importante... ...hoy hablamos de los sentimientos y los sentidos... ...me gustaría preguntarte qué sentís... ...cuando venís a hacer De Goyencha Tarantino... Eh, creo que es muy loco, muy intenso, porque es como una, no sé, una, una terapia, que no sé si está bien usada la sí, palabra. Sí, sí, sí, eso es lo que permite Lixera. Una es las uno de los tópicos para seguir adelante, siempre Lixera cree que el arte tiene que ser sanador y que tiene que tener ese fin más allá de ser transformador, mm. también tiene que ser sanador. Y sí, por eso yo creo que hacer hacer el programa es, es como una terapia porque es una hora en la cual Volca, volcamos con el compañero con el cual lo hago Que es el Tata eh, Un montón de cosas que nos gustan Y estamos convencidos de que contamos y compartimos cosas Que nos gustan Que no nos dan vergüenza que, que es parte de lo que somos, de lo que escuchamos Y leemos casi a diario Entonces es como Es una hora de estar bien Hay a veces momentos en los cuales Lo disfrutas más o lo disfrutas sí. menos Pero capaz estás súper cansado De todo un día Y llega las 10 de la noche el miércoles y está todo bien. Y hay momentos más creativo y menos creativos. También me gustaría preguntarte eh ¿cómo, sen ¿cómo sentís y cómo cómo es también hacer un programa con un coterráneo, con un paisano se ¿sí? dice, sí. se podría decir paisano, porque el mismo lugar? Eh Marca, y... marca tiene alguna marca particular o no sé si es porque somos del mismo pueblo, yo que supongo que sí. Hay una conexión linda y particular con él que además que trasciende los gustos musicales o, o literarios creo que nos entendemos de alguna manera, nos entendemos al aire hay, hay una linda conexión está la verdad que está bueno ¿Y, ¿y la radio qué es para vos? Uy, eh... <risa> son preguntas profundas sí. en realidad no son tan profundas pero lo pasa que es muy difícil ahora tirar sí. qué es la radio para vos no sé si es un espacio que tampoco sé si está bien dicho un espacio, pero sí, es, es como un espacio un, o parte de, de, de, de esta radio en particular o la radio en general. Esta radio en particular. Es como ya parte de mi vida y no me imagino que, digamos, sin Radionauta. ¿Te imaginas? Puede que quizá en algún momento esté más lejos, pero Radionauta va a ser un, un espacio muy muy fuerte, muy intenso, es que digamos... Personalmente me animé yo a contar y a expresar un montón de cosas que antes de otra manera no me animaba y de hecho me siento muy cómoda haciéndolo, entonces es como un espacio, no sé, importante que, que no sé, que sí, sirve. Ahí. Y creo que sirve a otra gente también. Claro, es que eso es la comunicación entre el otro y nosotros, los otros, las otras, nosotros. Eh, es importante y es interesante acá. Ya vamos a seguir hablando, vamos a tenemos un par de cositas ahí interesante para charlar. Ahora, me gustaría preguntarte... Esto es como... Es una pregunta que va más a futuro y pararse hacia futuro. Sabemos que estás presente. Pero me gustaría preguntarte cómo se ve Belina de acá a cinco años. Um, Cortito. A de cinco años. Nada. Me veo... Espero... Enroscada, como siempre, muy <risa> pensante demasiado, que es algo que estoy tratando de... Lea eh, poquito. Sí, pero me veo enroscada eh, y espero verme feliz encontrando esas cosas buenas, ese disfrute que aprendí a encontrar no hace mucho tiempo. Okay. Está eh, bien, espero sí. Espero seguir con esa. Bien. Podríamos ir a escuchar un tema, en este caso como es el tema de nuestra invitada. Ella la eligió, lo eligió. Me gustaría que diga por qué eh, Cuando me invitaron a recorrer este camino con el Erlingera Me dijeron que íbamos a profundizar un poco en lo que era Eve Y esta banda eh, es parte de mi vida la Desde muy chica la escuché sin entender mucho Y después la elegí Son los redondos eh, Y hay un tema que es muy lindo, que es tranqui Que creo que daba para escucharlo en este momento Que se llama Gualicho Así que bueno Vamos con eso corazón y el alma guiando este viaje seguimos transitando seguimos caminando estamos con eve cómo te gusta que te digan evelina eve te Eve, Evelina no, ahora no me molesta Cuando Evelina, era chica sí me molesta ¿te Yo soy de decirte mucho Evelina sí. Pero se me sale, soy así eh, si, eh, ¿Te gusta que te diga Eve? Sí. ¿Tenés algún apodo? ¿Tuviste algún apodo? No, últimamente me han inventado apodos o ¿Cómo sea, me, qué? Eves eh, ah, sí, sí. Oh, no, Meme me, Sí, Meme me, me, me. sí. <risa> Pero bueno Bueno, algo que compartimos Y, y mucho es la lectura Hemos compartido momentos Hemos vivido momentos donde nos tocaba leer O nos tocaba Compartir esa experiencia Quería, te invitaba Y como sé que te gusta leer te, te pedí que traigas un par de libros Y que nos hagas una reseña Te pedí que Esos libros Representen algo para vos En este momento Me gustaría arrancar con el primero Bueno Que elegís Y me gustaría que me digas por qué lo elegís. Bueno, el primero es A sangre fría de Truman Capote. Eh, no es fácil viste elegir un libro. Sí, no, no es fácil. Pero cuando pensé, fue uno de los primeros que se me apareció porque lo tengo siempre presente. Básicamente porque cuando arranqué a pensar en esto de, de hacer comunicación y de ser parte de la comunicación, eh, siempre como que giró en mí la idea de poder contar de una manera más linda la realidad, ¿no? Contar las cosas cotidianas, quizá, y no ser rebuscado. Contar las cosas cotidianas de una manera bonita. Y el primer libro que, que me llegó fue A Sangre Fría de Capote, que justamente es un hecho real, novelado, lo que se llama periodismo de la no ficción o periodismo literario. Obviamente que está también Rodolfo Walsh, que, que claro, lo leo y me encanta. Pero bueno, el primer libro que me llegó de este estilo a mí fue A Sangre Fría. Entonces, nada, me, me gusta muchísimo. Y, y también está bueno cómo él... Capote, que es algo que vos venís diciendo también no Esto de poder alejarse y ver un poco de afuera la realidad claro Él trató de hacerlo Pero también demuestra que es imposible A, ale a veces alejarse Él de hecho quedó como muy involucrado Con la historia, con los protagonistas, con los personajes Sí, y muchas veces El personaje te tapa la, la visión es es, es es un estado eso de alejarse o sea, es, uh -huh. es llegar a eso y Creo que no, no, no va a llegar siempre Sino como el estado de alejarte Y poder ver desde afuera ¿Qué es todo lo que me está pasando y qué es todo lo que me está sucediendo en este momento? Entiendo también que los libros muchas veces son síntesis de lo que nos está pasando hoy. A veces no, pero cuando uno elige, lo toma por algo. ¿Qué nos querías compartir? el Hay un fragmento. Hay un fragmentito. Es una novela que de hecho la historia no es una historia feliz, digamos. Pero, ¿lo pasó? Lo pasamos porque acá Leo como ¿querés leerlo? léelo, léelo y después eh, ¿Sí? dale, dale y lo charlamos un pequeño fragmento de, de la historia esta de A Sangre Fría va, pequeño más o menos dice, hasta una mañana de mediados de noviembre de 1959 pocos americanos, en realidad pocos habitantes de Kansas habían oído hablar de Holcomb como la corriente del río, como los conductores que pasaban por la carretera como los trenes amarillos que bajaban por los raíles de Santa Fe el drama, los acontecimientos excepcionales nunca se habían detenido allí. Los habitantes del pueblo, 270, estaban satisfechos de que así fuera, contentos de existir de forma ordinaria, trabajar, cazar, ver la televisión, ir a los actos de la escuela, a los ensayos del coro y a las reuniones del Club 4H. Pero entonces, en las primeras horas de esa mañana de noviembre, un domingo por la mañana, algunos sonidos sorprendentes interfirieron en los ruidos nocturnos normales de Holcomb. Con la, con la activa histeria de los coyotes, el chasquido seco de las plantas arrastradas por el viento, los quejidos lejanos del silbido de las locomotoras, en ese momento ni un alma los oyó en el pueblo dormido. Cuatro disparos que en total terminaron con seis vidas humanas. Pero después la gente del pueblo, hasta entonces suficientemente confiada como para no echar llave por la noche, descubrió que su imaginación los recreaba una y otra vez. Esas sombrías explosiones que encendieron hogueras de desconfianza, a cuyo resplandor muchos viejos vecinos se miraron extrañ extrañamente, como si no se conocieran. ¿Por qué elegiste ese fragmento? Está al comienzo del libro y es como... Eh, creo que es una descripción que está buenísima, que te hace ver el pueblo de alguna sí. manera, que es algo que, que caracteriza mucho a Capote. Eh, y es como el disparador de todo lo que pasó. Un pueblo súper tranquilo. Que de repente cambia rotundamente. Y es lo que le da el inicio a esta historia, digamos. Bien. Que él se dignó a, a investigar. ¿Te acordás cuando leíste ese... La primera vez que lo leíste el libro? ¿Te acordás cuando apareció en tu vida ese libro? Um, y Yo creo que debe ser como... No quiero inventar, pero... No, capaz no. que como seis años. ¿Seis años? Él. Sí. mira Primero lo leí y me, me encantó. Y después fui como encontrándole ¿viste? otras vueltas y otras cosas. Sí, es como todo. O sea, uno va creciendo y va viendo otras cosas. Y después va encontrando... Cosas nuevas siempre. Me encantó. Me encantó la parte. Me encantó el libro. Está bueno. Está bueno. Eh, vamos a seguir. Tenemos otro libro. Tenemos otro libro. Otro librito ahí que podemos compartir. Este libro lo encontré en la biblioteca de mi abuela y me puse re feliz. Porque Atahualpa Yupanqui. Eh, yo llegué a Atahualpa Yupanqui en realidad a través del rock. Porque claro. sinceramente escuchando Divididos... Eh, me enteré que muchos temas se eran de Tawalpa Yupanqui, muchas letras y dije a ver qué onda Yupanqui y estuvo genial encontrar este libro que es El payador, payador perseguido que además tiene otros poemas me encantó descubrir a Yupanqui un, un, un músico pero además un viajero, un buscador un linchera más, un más eh, total. Eh, sí, y con todos los sentidos en la escritura, a mí me encanta cuando hace el resumen de, de la guitarra de lo que es la guitarra si la guitarra fue madera que tuvo un arbolito ¿Cómo no va a tener tanta sabiduría universal? dice Que tuvo un pajarito Un arbolito, dije, un pajarito bueno, pero es de Claro, es una madera ¿Cómo no va a tener esa sabiduría universal? También Yupanqui lo hemos compartido además Sí, es, la verdad que me, Lo traje porque cuando lo descubrí Que no sabía que estaba ahí, me encantó Y lo leí de un tirón todo este libro Y nada, me parece que La tenía re clara. La tenía clara ¿Qué, te, ¿Qué fragmento tenés ahí? Lo pasamos para que lo lea. Un, Una voz linchera eh, que anda por uno ahí. Uno de los tantos poemas que me gusta. Tiempo del hombre. La partícula cósmica que navega en mi sangre. Es un mundo infinito de fuerzas siderales. Vino a mí tras un largo camino de milenios. Cuando tal vez fui arena para los pies del aire. Luego fui la madera raíz desesperada, hundida en el silencio de un desierto sin agua. Luego fui caracol, quién sabe dónde, y los mares me dieron la primera palabra. Después, la forma humana desplegó sobre el mundo, la universal bandera del músculo y la lágrima, y brotó la blasfemia sobre la vieja tierra, y el azafrán y el tilo, la copla y la plegaria. Entonces, Vine América para nacer un hombre, y en mí junté la pampa, la selva y la montaña. Si un abuelo llanero galopó hasta mi cuna, otro me dijo historias en su fladuta de caña. Yo no estudio las cosas, ni pretendo entenderlas. Las conozco, es cierto, pues antes viví en ellas. Atahualpa, Yovanki. Hermoso. La verdad que hermoso es... Eh. Hermoso por cómo viene también en, en este momento. Linchela trata eso, o sea, va hacia ese camino, hacia el camino de la sencillez. Uh -huh. Hermoso la, la reflexión. Imagino que te va haber quedado también eso por Schupanqui. Sí, me encanta, qué sé yo. Leí un par de cosas y me parece que el tipo de describe la, justo eso, la simpleza de la vida de una manera hermosa. Qué bueno. Y tenemos uno último porque... El tiempo pasa y es rapidísimo. Sí, este lo traje porque lo traje y es Julito Cortázar. Claro, y Julio Cortázar es como algo que... Eh, sí, qué sé yo, creo que siempre tiene algo para decir. Estés como estés, lo lees y encontrás algo. Eh, me gusta mucho, Buenísimo. la verdad. Sí, eh, es Rayuela, ¿no? el que está ahí. Esta es Rayuela porque volví a agarrarlo después de un montón de tiempo y es como la tercera vez... Que es lo que hoy decías vos, es como que uno viste agarra libros y le encuentra con otros sentidos. Sí, sí, sí. Eh, yo no lo leí, ya, creo que en otras veces te he dicho sí. que no lo leí. Algunas veces que me preguntaba ¿leíste esto? Y me dejaba expuesto. Y bueno, puede eh, pasar. Bueno, es como grandote suceder, igual este, ¿viste? Es muy grandote, no es muy, sí. es muy tentador, pero... Hace mucho que no que, que no leo algo de Cortázar, hace sí, bastante. Pero bueno, seguramente nos volveremos a encontrar. Obviamente. Bueno, Bebé... Eh, hemos compartido un encuentro más Que que fue un reencuentro además eh, de, de tiempos, de momentos, de otros momentos eh, Me encantó estar con vos acá Me encantó que, que este viaje sea compartido eh, No me queda nada más por decirte ¿Vos querés decir algo? ¿Te queda alguna reflexión hacia Lillera? Que está bueno estos caminos Vivirlos en la radio también Está bueno sí sí es. gracias por la invitación me la pasére bien no gracias a vos es, es la idea es la idea que, que liera conectarse con otras personas conectarse con sus personas y conectarse con sus cariños y con su gente con la gente que va conociendo con la gente que se entrega y con la gente a quien se entrega estamos transitando los últimos minutos de lñea el linchera reconoce su dolor pero no se entrega a él el linchera que se adentra en lo desconocido no tiene el ánimo triste por el contrario está alegre porque se siente humilde ante su gran fortuna porque confía en su espíritu impecable sobre todo porque es plenamente consciente de su eficacia la alegría de un linchera le viene de haber aceptado su destino y de haber evaluado en verdad lo que tiene adelante. Y así llegamos al final de este viaje, el viaje donde hablamos los sentidos y compartimos con Evelina. Te escucho, te abrazo. Para volver a escuchar el linchera, radionauta.com.ar